Péndulo, siente como pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del día, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, ahora también puedes escucharnos a través de la red en ondamarinaradio.com y en el blog del programa, donde puedes descargártelos o escucharlos en tiempo real, cuando te apetezca, en hipnotizote.blogspot.com Y para comenzar la sesión de hipnosis de hoy lo vamos a hacer con la música de un tipo llamado Gret Gillis aunque eso sí, tiene seudónimo para publicar sus discos se hace llamar Girl Talk y se dedica a esa técnica eh, con un nombre extraño mashup Up o lo que es lo mismo coger trozos de canciones de multitud de canciones para crear la suya propia esto se llama Play Your Part Bienvenido, bienvenida. estás en Hipnosis. Up the gray one, bought me a red Every time we hit the parking lot we turn head Some hoes wanna choose, but them bitches too scary Your bitch chose me, you ain't a pimp, you a fairy. Y así hasta componer un álbum completo Talk, con su nuevo trabajo mucho más que sampleado sino todo un ejercicio de recorta y pega esta primera canción se llama Play Your Part y como te digo se incluye en lo que es el nuevo trabajo de este tipo Fit the Animals un álbum además que es eso que se llama un In Rainbow es decir, un álbum que entras en la web pagas lo que pienses que vale el álbum y te lo descargas Vamos a seguir con más recorta y pega, en este caso eh, incluso en el nombre de, de la banda. Ellos se llaman Cut and Copy, es un trío australiano que nos presentan su nuevo trabajo, un álbum llamado In Ghost Colors, con canciones como este, Hertz, On Fire, Cut Copy... colores fantasmas en esta en esta nueva entrega de Cut and Copy, cortar y copiar, trío australiano y temazos como ese Hearts on Fire. Vamos a continuar ahora con una colaboración entre tres personajes muy particulares de un lado, Santo Gold recuerda que los hemos escuchado en el programa Julian casablancas el cantante de los Strokes y farrell Williams, los tres juntitos han sacado una canción para una campaña publicitaria Sobre los 100 años de la marca Converse Esa canción es esta Que ya suena por aquí de fondo Y que se llama My Drive Through. personajes importantes de la escena norteamericana algunos más consagrados que otros y en este caso colaborando juntos Santo Gol juntos a Julian Casablancas y a Farrell Williams en este My Drive Through vamos con la banda de Rivers Cuomo que también tiene nuevo trabajo Lleva, llevamos varias semanas con él en, en la carpeta de canciones para poner y en esta ocasión ha tocado Wizard tiene nuevo trabajo se inaugura con este Trouble Maker I'm El nuevo trabajo de Wizard lleva por título The Red Album. No es la primera vez que usan colores para nombrar sus álbumes, concretamente el primero, el del año 94, ya se llamó The Blue Album y en el año 2001 sacaron The Green Album. Eh, Wizard con Maker, canción que adelanta, que inaugura este nuevo trabajo. Vámonos hasta Escocia ahora para escuchar a Bobby Gillespie, que también hacía tiempo que no sabíamos de su banda, Primal Scream. Eh, editan eh, un nuevo trabajo llamado Beautiful Feature. Lo inauguran con esta rotunda Can't Go Back. Es lo nuevo de Primal Scream ya así de contundente se presentan en esta ocasión Bobby Gillespie y sus Primal Scream. Unas veces eh, les da por los aires más psicodélicos, otras veces son más experimentales. Y en esta ocasión han vuelto a coger las guitarras y a dedicarse al rock más básico en canciones como ese Can't Go Back, lo nuevo, el adelanto de Primal Scream. El álbum que nos acompaña a continuación es de un tipo muy veterano y que nos ha sorprendido gratamente, Elvis Costello. En esta ocasión junto con los Imposter sacan el 2008 Momo Fuku. Esto se llama American Gangster Time. Somebody roll Drug and dazed By the inches that you have embraced It's a dream teclado que suena a lo largo de todo este momo fuku de Elvis Costello junto con los imposter y cómo no en temazos como ese American Gangster Time vamos en hipnosis ahora con un matrimonio formado por Corey Gatner y Jason Hamill ellos se hacen llamar Mates of States los amiguetes de los estados y que nos dejan canciones en su quinto trabajo como este Help Help Ayuda, ayuda, Mates of the State. Can't you see what's happening on the sidewalk? Nowhere to go, nowhere to go, it's getting so old. your hand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 Radio, Onda Marina, Radio, la emisora municipal de Fernando Núñez en el 107.4 y también en nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com donde puedes escuchar las ediciones de este programa Hipnosis. Vamos con unos novatos, con una gente que se llama The War on Drugs y esta es su canción, checking the Farm. un intento, llegan desde Filadelfia y tienen un nombre realmente curioso The War on Drugs la guerra drogados la guerra colocados en la guerra o algo así eh, su primer trabajo se llama Wagon eh, Wheel Blues y nosotros hemos querido descubrirlo con este Taking the Farm vámonos con otros novatos otros eh, americanos llegan desde Brooklyn se llaman This is Ivy League Y nosotros vamos a escuchar esta preciosa A Summer Child...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 Never let the chill upon my face Till you up and left me in this place, left me for good and for all. ¿no? El grupo se llama This Is Ivy. Perdón, el grupo se llama This Is Ivy League y nos dejan ese a Summer Child. Vamos a continuar con más aires indie, ¿no? Con Sam Bassadeur y otra estupenda canción llamada Kate con nombre de chica. música entrañable de este grupo, basador, eh, con ese aire a la buena vida, ¿verdad? Que, que suena durante toda esta canción llamada con nombre de chica Kate. Vamos a continuar con otra chica, en este caso de nuestro país, una de las revelaciones del año, Lourdes Hernández, aunque eso sí, su seudónimo es Russian Red, este es uno de sus temazos, They Don't Believe. que en principio iba a parecer pequeño y que sin embargo está tomando mucha repercusión, incluso a nivel comercial, este I Love Your Glasses, el álbum de debut de una chica madrileña muy jovencita, 22 años, Lourdes, que se hace, que se hace llamar Russian Red y que contiene canciones, pues así, pizpiretas, como ese They Don't Believe. Vamos ahora con una banda poderosa, una banda que acaba de editar uno de sus álbumes de eso que se llama The redención. Se llama Songs in A and E. Canciones en A y E. Ellos son claro, spiritualize. Este tema doloroso se llama Soul on Fire. All the angels singing Just about got it right Cut through with silver Goodness and marca de la casa Jason Pierce y sus spiritual Eyes en este álbum de canciones en ocasiones dolorosas y en otras veces grandiosas, grandilocuentes como este Soul on Fire Estamos llegando casi al final del programa Queda, queda tiempo para una canción y para una despedida La canción la firma Coldplay con su nuevo trabajo Igual que este tema, Viva la Vida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 Música de Coldplay. Llegamos casi al final del programa y te digo casi porque nos falta una canción. Una canción que tiene que ir dedicada, claro, a Sergio Algora, el que fuese cantante de El Niño Gusano y la Costa Brava. Fallecía el pasado 9 de julio. Desde este programa queremos mandar nuestra condolencia a toda su familia y amigos. Sergio Algora descansa en paz. El Niño Gusano y una de sus canciones, Mira el Péndulo.